Fantástica, fantástica, en el simplemente fantástica. Fantástica, fantástica, músicamente en tu radio. Fantástica, fantástica, llevando alegría. Con deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía.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 Tiene a la mente un cuerpo sano, tiene en equipo de gran valor, en las piscinas pongo en el gol, deportista, rayo. Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, a través de Fantástica, en el 92.3 FM tengan todos ustedes muy buenas tardes, martes. 29 de septiembre, con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones. Vamos a profundizar un diálogo que sostuvimos con el director de carrera del Instituto Nacional del Fútbol la semana pasada, Luis Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Luis, eh, ¿está muy bien reconocido el INAF a nivel mundial en cuanto a la formación de entrenadores? Sí. Eh, bueno, me al, al, eh, nosotros tenemos conocimiento de que sí es. de hecho nuestro rector estuvo participando en, en varias eh, reuniones que hizo Conmebol para poder eh, unificar los títulos a nivel el, eh, hidroamericano eh, o todos los, mejor dicho todas las federaciones que integran Conmebol y se está tomando como referencia lo que INAF está haciendo eh, en relación a la asignatura, cantidad de horas, y la forma que se está llevando la malla curricular. Entonces hay una muy buena visión de lo que estamos haciendo eh, y, y nos están tomando como referencia, por lo tanto nos deja bastante contentos. De hecho, nuestro rector tuvo una semana en Conmebol hace poco y, y viene llegando hace un par de días de FIFA, que estuvo en Suiza también, eh, dando cuenta de qué es lo que hacemos nosotros. Entonces estamos bastante contentos con lo realizado hasta ahora. ¿Hay mucha diferencia entre lo, los cursos que antiguamente se impartían en Chile donde eh, eh, para titularse de iniciador, monitor y entrenador respectivamente eh, se hacía en un lapso de 21 días? Sí, la diferencia es total. Pues primero porque somos una carrera, no es un curso. Es una carrera reconocida por el Ministerio de Educación como instituto profesional Eh no es un curso como todos le llaman por lo tanto los cursos que se hacían antiguamente tenían una cantidad de horas bastante mínima y era una una, una forma de instruir eh, vía federación con cuatro o cinco asignaturas digamos fútbol, condición física reglamentos o algo de psicología eh, y era solamente específico de eso eh, a diferencia de lo que se hace hoy día donde hay una malla curricular que tiene 3.200 horas Eh, hay asignaturas desde anatomía, biología, estadística fisiología, en fútbol muchas horas, condición física didáctica, los deportes en fin, podría enumerar varias más eh, y tiene cuatro años de duración para los que no fueron jugadores de fútbol y tres años para los que fueron jugadores de fútbol así que estamos bastante bien posesionados en el, en el mercado latinoamericano ¿Llega un número importante de alumnos que no jugaron al fútbol? Sí, bueno, nosotros tenemos la modalidad de entrenadores de fútbol que estudian en la, en la jornada de urna y jornada vespertina más un proceso especial de titulación que le llamamos PET que se reconocen las horas de estudio eh, en la carrera de técnico en deporte o profesor de educación física ellos tienen cuatro semestres y sacan el título de entrenador profesional de fútbol así que por ahí va nuestra nuestra mecánica Estamos dialogando con Luis Rodríguez, director de la carrera de entrenador en el INAF. ¿Cómo nace este organismo? ¿Cómo surge la idea de crear un Instituto Nacional del Fútbol? Bueno, esto nace alrededor de hace 20 años atrás, con don Pedro Morales a la cabeza en el área técnica eh, y otros dirigentes de la época que vieron, fueron visionarios en ver que el fútbol necesitaba Eh, ...no solamente entrenadores... ...sino que también capacitar a los entrenadores... ...que ya habían... ...y realizar la carrera que se, que se está dictando hoy día... ...más la carrera de árbitro... ...y la carrera de entrenador en deporte... ...que la tenemos hoy día... ...a partir de ahí nace con un aporte de la FIFA... ...para hacer el, para hacer la, la estructura, digamos... ...todo lo que es el edificio... ...y luego el convenio que tenemos con la NSP... ...en la utilización de las canchas y el, y el recinto... Eh, ...nace como muy poco alumno... ...alrededor de 20 alumnos, la primera generación pero hoy día ya tenemos alrededor de 500 alumnos que están estudiando y, y, y lo estamos haciendo bastante bien. ¿no? Hoy día, de hecho, tuvimos una, una una conferencia con un entrenador español que vino a dictar para todos nuestros estudiantes, profesores, y la verdad que corrobora que los alumnos salieron bastante contentos porque corrobora lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestra metodología, nuestros procesos, que es muy similar a lo que están haciendo en España. Entonces nos deja muy contento España es un país que está a la vanguardia de los deportes y nosotros estamos bajo el mismo modelo, sin querer, se fue dando, eh, nos deja bastante contento Además, abrimos una sede en Concepción que tenemos la carrera de PET, de profesor de educación física y técnico deportivo, con un total de 24 alumnos y eh, la carrera de técnico para esos jugadores de fútbol, los, en modalidad de los días lunes, que ahí tenemos alrededor de 23 alumnos más. Así que Estamos bastante contentos con este primer paso que hemos dado en provincia. De los entrenadores más exitosos que conozcamos eh, de origen chileno, quienes eh, estudiaron en el INAF? Bueno, hay, hay, hay de los que están en primera línea, Mario Sala, Jorge Pellicer, Coto Sierra, Miguel Ramírez, que fue profesor nuestro hasta hace una semana atrás, eh, Astengo los que están en la selección hoy en día del fútbol del fútbol joven eh, y bueno, varios más que se me escapan seguramente de, de, pero pero hay una buena cantidad de entrenadores que están ya participando en el, en, el, en el fútbol y eso no, Fernando Vergara, otro más Ronald Fuente, los muchachos de Concepción ustedes ahí mismo tienen el rango de talca varios alumnos que, que fueron o sea, tienen entrenadores, las series menores que fueron alumnos nuestros, de gran potencial así que estamos insertando después de esta cantidad de años, por lo menos se ha hecho un reconocimiento a, a los entrenadores locales y se están insertando bastante bien en el fútbol. ¿Qué diferencias hay entre los cursos que se imparten en nuestro país, o la carrera, mejor dicho, y lo que se ve en otros países de Sudamérica? Bueno, mira, esta cuestión es bastante curiosa. Institutos profesionales de este tipo está solamente en Chile. Hay algo parecido que están haciendo recién en Bolivia. Algo están haciendo también en Perú y el resto del continente, Ecuador, me parece que está en los cimientos de algo parecido. El resto o se reconocen a los exjugadores de fútbol por su trayectoria y se le entró a en un título, o en algunos casos, eh, como el caso de Argentina, que Argent la Federación de Técnicos, atfa Asociación de Técnicos, le dio el mandato a muchos colegios en Argentina para que dicten este curso. Ellos le llaman curso. Eh, y se titulan en los colegios, lo hacen en, en modalidad presencial o, mo o modalidad online. O sea, es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Somos ex exclusivos en lo, en, lo, en lo que estamos haciendo. ¿Cuánto demora el proceso de titulación como entrenador en Argentina, por ejemplo? En Argentina me parece que dura alrededor de tres años, me parece, porque tienen ellos un online, online hacen, hacen a distancia y luego tienen que hacer algunas horas presenciales. Y otro grupo lo hacen en las localidades en forma directa. Asisten a clases día por medio, me parece, y en tres años sacan el título de entrenador. Tres años, pero ¿tienen un menor grado de dificultad que en nuestro país? No sé si dificultad, pero la magia curricular es completamente diferente. No, no, no, no coincide con la con la, que, la que tenemos nosotros. En otro tema, eh, que según su punto de vista, ¿por qué...? Eh, ¿Muchos clubes están apostando a técnicos extranjeros? Yo creo que ser la moda. Cuando Biesa salió campeón todo habían trabajado con Bielsa y todos los que llegaron a Chile eran Bielcitos. Después se dieron cuenta que ninguno había trabajado con Bielsa y no eran tuvieron que Bielcitos. Luego apareció, apareció San Paoli, todos eran San Paoli y habían trajado, trabajado con San Paoli y después cuando se vieron los resultados muchos se tuvieron que ir nuevamente. Eh, yo creo que ha bajado un poco la, la concurrencia de de extranjero en nuestro país en estos últimos dos años, antes era la, la avalancha era bastante significativa pero hoy día ah, siento yo que ha bajado un poco, eh, por los registros que tenemos nosotros de validación de técnico este año ha sido menos que el otro año y aquellos que vienen validan duran cuatro partidos entonces una porque no conocen el medio, otra porque no conocen el adiós sin jugador otros como no, no no conocen nuestra cultura y no se adaptan ni les va mal, en fin, bueno y a algunos que le va bien que son reales aportes Para el que se titula eh, como entrenador, sin haber tenido un pasado como futbolista profesional, ¿se le hace más difícil trabajar? Eh, mira, esto es, es bastante diverso, porque hay muchos, mucha gente, muchos alumnos que están pensando que van a ser entrenadores de los primeros equipos a nivel profesional, Y a medida que van en el camino se van dando cuenta que la beta de ellos es trabajar en la formación, o trabajar en colegio o trabajar en universidades, o es tener escuelas de fútbol municipales, o trabajar en el sector amateur. O sea, se van buscando el camino a medida que van viendo cuáles son las necesidades. Eh, tenemos un gran porcentaje de alumnos, yo diría que está inserto en el fútbol joven en casi todos los equipos hay otro grupo importante que está trabajando en, en ANFA, en tercera división, en, lo, en los clubes ANFA, otro en, en, en la segunda división que tiene nuestro país eh, y me encuentro con mucha sorpresa a veces cuando ya a los torneos universitarios, que la gran cantidad de profesionales nuestros está trabajando a nivel universitario, así que esto es bastante diverso no, no es que todos entren y quieran ser entrenadores profesionales, es de, de un equipo profesional sino que son entrenadores profesionales a veces en otros, en otros niveles ...y en definitiva aportan igual al crecimiento del, del fútbol chileno... ...que yo yo por lo menos lo, lo siento así. A grandes rasgos... ...¿qué, qué ramos eh, tiene la malla curricular para eh, esta carrera? Mira, tenemos nuestra carrera tiene ocho niveles... Ocho niveles ...donde eh, hay en forma progresiva y en forma de lineal... ...diríamos que uno es de requisito de otro... Tenemos asignaturas como biología de la actividad física, desarrollo y aprendizaje motor, didáctica en los deportes, fútbol y su didáctica, técnicas de la comunicación, técnicas de la información para manejar eh, temas tecnológicos, porque después hay una asignatura que es tecnología de aplicar fútbol, donde se desarrollan todos los procesos de entrenamiento en el computador, en los programas que existen. Hay fisiología del ejercicio, anatomía, psicología del desarrollo, psicología deportiva, hay talleres de grupo que tienen que ver con la comunicación, efectiva para enfrentar los medios de comunicación, metodología de la investigación, metodología de entrenamiento, inglés, otra asignatura que tiene que ver con relaciones interpersonales y públicas, eh, biomecánica, lesiones y primeros auxilios, o sea, deporte y salud, es una, es una malla bien, bien potente, con muchas horas de fútbol, si sí, tiene muchas horas de fútbol. Tenemos un entrenador de nivel mundial que nos prestigia, enorgullece, como Manuel Pellegrini, de la camada actual, de directores técnicos, ¿a quién ve exportable? Eh, bueno, de los que están hoy día funcionando en el alto rendimiento, como el caso de Jorge Teguicer, que ya lo hizo en un extranjero en Venezuela, donde salió campeón con Maracaibo, no me cae la menor duda que el Mario Sala puede ser un buen expositor, y si Miguel Ramírez logra firmarse en Venezuela, Con esta necesidad que tiene San Luis de salvarse y lo que implica ir con esta y tomar un encierro caliente si logra sortear eso, yo creo que podemos tener un par de sanadores exportables. Y me quedo también con el caso de Ronald fuente que es un exponente de nuestra nuestra casa de estudio eh, y lo está haciendo bastante bien. El, el amigo Hugo Vilches de Guachipato, que todos sus asesores son exalumnos nuestros, o sea... Eh, hay, hay hay entrenadores que, que están mostrando cosas bastante interesantes José Luis Sierra José Luis Sierra, ni hablar eh, Creo que le encontró anillo al dedo a Colo Colo eh, De hecho lo tenemos hoy día en una charla que va hoy día con nosotros en, en la noche acá En otro orden, en los eh, exámenes de validación de títulos eh, ¿Quiénes han reprobado? Bueno, desde mucho tiempo atrás, en su etapa, reprobó que dar el examen por el segunda oportunidad Pisi, que fue entrenador de Católica, eh, Cañas y su ayudante, que levantaban en Colo-Colo, eh, Mollins, el ayudante de Pablo Abraham, me parece, en un momento, eh, coregia tuvo que dar por segunda oportunidad, y otros más que no me recuerdo en este momento pero ha sido un buen número que han tenido que dar por segunda de el examen Es decir, en el segundo examen log lograron aprobar En el segundo examen lograron, eh, sí, aprobar ¿Y, y, ¿Y qué pasó en su momento cuando tuvo que validar el título Dalcio Giovannioli? <coughs> bueno, Dalcio cuando vino él, él hizo una presentación bastante interesante el tema fue que un cruce de conceptos por parte nuestro en relación a lo que era pressing y presión que lo que él se le había solicitado y, y nosotros tenemos dos momentos para son, son dos cosas distintas para nosotros y para los argentinos era una entonces cuando hubo que decirle que es lo que nosotros habíamos visto eh, en, en una discusión porque para él pressing y presión eran lo mismo para nosotros era diferente entonces era un, una cuestión semántica y epestimológica que que tiene que ver con la raíz del, de, de, del concepto, pero fue una discusión bastante potente que se armó con nuestro grupo de profesores que estaban tomando la evaluación, pero luego él reconoció que efectivamente eh, los conceptos eran diferentes como él lo entendía, como lo entendíamos nosotros. Eso fue, no, no era el fondo, sino que era era era el concepto, el manejo del concepto. ¿Aprobó en todo caso en el primer examen? Sí, no, sí aprobó en el primer examen Dacío Giovannioli. ¿Y los ayudantes de cancha también tienen que validar el título? Los ayudantes de cancha tienen que validar el título y nosotros lo que tenemos nuestro reglamento, pues nuestro reglamento es muy diferente a lo, a lo que tiene la Federación de Fútbol yo no sé cuál será el reglamento de la Federación pero nosotros a nosotros nos, nos presentan el caso de los entrenadores que quieren validar, nosotros miramos el currículum, lo verificamos con si, si es efectivo lo que ellos dicen, que dirigieron o fueron ayudantes por lo menos en un periodo de un año en un club profesional de la primera A o la primera B, ellos si cumplen con esos requisitos, donde nosotros lo, lo hacemos una pequeña, mini investigación para tener esos datos que sean verdaderos, si cumplen con esos datos, nosotros tenemos condiciones de evaluar. Si no cumplen con esos datos, no, no, no, no tenemos el derecho de evaluar. Esos es son los lo requisitos que nosotros pedimos. ¿Les ha llegado de parte de Ranger una solicitud para validar el título del actual ayudante de Almandós, eh, Flavio Ex Expósito? No, por ahora no. Solamente nos llegó el de Héctor Armandoz, que era, era ayudante ¿no? del equipo de primera división y por eso lo hubo de evaluarlo. ¿Y qué requisito tiene que tener eh, como mínimo un técnico extranjero que venga por primera vez a dirigir a Chile? Mira, un, un técnico extranjero y un chileno que haya sacado el título en el extranjero para poder validar con nosotros, nosotros solamente con la casa de estudios, Eh, pedimos que él tenga un año de experiencia de haber dirigido en la primera o, A o en la primera vez de un país federado eh, como entrenador titular del equipo o como como entrenador ayudante. Cumpliendo ese requisito nosotros estamos en condiciones de evaluar. Esto hace tres años que se está haciendo así, ante, se presentaban solamente los papeles de que era entrenador y se validadan. Hoy día no, hoy día por lo menos hay un requisito que nosotros solicitamos que se tiene que cumplir. Almandós eh, eh, reúne estos requisitos. Bueno, Almandós fue fue entrenador ayudante de un equipo en Argentina en, en Primera División, por lo tanto reunía esa condición, cumplía con lo que se le solicitaba. Eh, Luis Rodríguez, en Señal Deportiva, director de la carrera de entrenador en el Instituto Nacional Nacional del fútbol. y ¿Cuál es el, el sistema para eh, la validación de título? Eh, ¿Va por una escala de notas? Mira, hecho va, se le entrega, al, al, que va a ser evaluado, se le entrega un temario con, con los temas en aspectos generales que se van a tocar, más la bibliografía que donde nosotros sacamos las materias hay un examen práctico y un examen teórico. Eso se le espera todo aquí cuando él llega y aquí tiene que armar la sesión de entrenamiento, eh, de acuerdo a un problema táctico que se le pone y luego resolver la, la prueba escrita que se le da. Eh, esto tiene aprobado o, re, o reprueba. Eh, hay una, por supuesto que para aprobar o reprobar tiene que haber una nota, o sea, si está sobre nota 4 de la, la prueba. Eh, por lo tanto, el concepto de aprueba o or, o reprueba. ¿Y con qué nota aprobó Almanzor? mandobro aprobó, aprobó notas notas suficientes sobre 4 sobre 4 y eh, cuál es la correcta denominación de eh, eh, eh, validación de actividad laboral no, validación de competencias laborales porque también hablábamos de convaliar revalidar pero no, el, no. el término correcto es validación de competencias validación laborales de competencias laborales claro ya y esto claro esto es, eh, eh, rige para los que vienen por primera vez a dirigir a nuestro país sean chileno o sean extranjeros o si un chileno si un chileno va y saca el título en argentina tiene que demostrar que trabajó un año en argentina en la categoría a o b como titular o ayudante y tiene que dar examen acá si no cumplimos ese requisito no puede dar examen y la nota de esa prueba o y aprobó con sobre cuatro un suficiente que que le correspondió exponer no, él tuvo que resolver un problema táctico de cobertura y anticipación en un sistema de juego de acuerdo a unas situaciones que habían ocurrido en el partido anterior. Y en el aspecto ofensivo tuvo que ver algunos unos temas de, de llegar al, al gol con ciertas condicionantes que se le pusieron. Son cosas tácticas que que tienen que resolver, es un, un problema que se le presenta táctico y tienen que resolverlo. Luis, ¿y ¿hay dos tipos de exámenes eh, teórico y práctico? Sí, ¿Cómo se, teórico y práctico. ¿Cómo teórico fue evaluado práctico. en cada uno de ellos, Armando? Bien, el teórico estuvo, estuvo, estuvo bien y en el otro pasó con los dos, no tuvo o sea, pasó con los dos, no, no, no, no hubo nota roja, digamos, para reprobarlo. Entonces el concepto que se maneja para estos efectos de exámenes aprobar o reprobar solamente ya eh, Muchas gracias y queríamos saber más detalles sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Fútbol y los que tengan la inquietud de transformarse en futuros entrenadores ¿Cómo pueden acercarse al INAF? Bueno, está en el proceso de admisión ahora que parte ahora en octubre es solamente llamar y, y, y ver los requisitos que se solicitan para postular ya sea acá en, en Santiago o en la sede en Concepción Gentil Vale, muy bien Luis Rodríguez, otrora volante defensivo de Universidad de Chile, Cobresal, Unión Española, actual director de la carrera de entrenador del Instituto Nacional del Fútbol. Queríamos profundizar en esta entrevista y saber más detalles de cómo se imparte esta carrera en nuestro país, que está muy bien reconocida a nivel mundial. Son tres años de estudios.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 Una señal en aire Señal Deportiva a las 4 de la tarde jugarán en el estadio la portada deporte la serena con rangers el cuadro papallo está mostrando una buena imagen en este torneo eh, de la primera vez recordemos que el, en el anterior eh, peleó los últimos lugares y ahora se ubica en un expectante quinto lugar con 11 eh, unidades tiene un nuevo entrenador luis murri y en la saga está un conocido nuestro, eh, como Rodrigo Brito. Eh, muy buenas tardes. ¿Quién? Buenas tardes, don Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, Rodrigo, ¿por dónde pasa este buen inicio de Deporte en la Serena en el torneo de la primera B? Pasa, yo creo que por un factor súper importante, que al principio del torneo, bueno, se conversó bien el tema, Y, y lo principal era no pensar ya tanto en el tema del descenso, de que Serena estaba peleando siempre en los últimos lugares aparte la mayoría de, lo, de los muchachos del plantel son son jóvenes entonces creo que había que, que madurarlo por así decirlo, en ciertos temas y ellos lo tomaron de buena forma y así como hemos sacado buenos resultados y hemos ido partido a partido ¿Hay muchos cambios en relación al plantel anterior? sí Sí, creo que el hay mucho, muchos cambios, la, se fueron varios jugadores y como le digo, la, la mayoría, casi el 80% de los jugadores son son formados acá en casa. ¿Qué destacaría de Luis murri Creo que son un cuerpo técnico bastante joven y, y con bastante ganas de, de trabajar, se ha reflejado bastante en la parte física, trabajan mucho el aspecto defensivo, también en el, el, el aspecto ofensivo y creo que Creo que eso le, le, le nos ha sacado bastante rendimiento. ¿Quién es lo más peligroso de Rangers rival de ustedes el sábado? Es que Ranger siempre se ha caracterizado que de mitad de cancha hacia arriba tiene jugadores muy buenos técnicamente, eh, está Malano, está la Nona, Orellana, por nombrar algunos, pero nosotros también hemos estamos trabajando para para, para pararnos bien y, y obviamente para contrarrestar esos esos jugadores. Rodrigo, el, el partido ya está ratificado eh, habían dudas por el terremoto que sacudió a la zona norte del país hace un par de semanas sí eh, creo que al parecer va a haber un, un cambio de horario bueno van a, a, a las 5 de la tarde lo quieren lo quieren cambiar el tema por lo mismo por el tema del terremoto eh, y aparte que están esperando el, el que se levante el el tema este de la presidenta diga que se levanta el el tema de excepción que hay acá en la región eh, ¿se está tratando de modificar el horario para el sábado a las 5? así me... bueno, nos han dicho sí. Rodrigo Brito en Señal Deportiva eh, y ¿cómo vivió a propósito ese 8.4 que afectó al norte chico principalmente Coquimbo, La Serena? Sí, la Serena no se vio tan afectada como así lo fue Coquimbo y sus alrededores. Acá obviamente que sí hubo un movimiento bastante grande, pero no se vio en características de de, de, de lo que se vio en Coquimbo. Eh, el tsunami afectó mucho más a la bahía de Coquimbo, Tongoy, en esas partes, pero acá en Serena no, no se vio mucha destrucción. Institucionalmente, ¿cómo encuentra...? en su regreso al club de deporte en la Serena eh, creo que no ha variado mucho también eh, conocí a la mayoría de los dirigentes, ellos también me conocían a mí y se ha mantenido la base que, que, que lleva este club Rodrigo ¿y qué significado tiene volver a jugar a la tierra donde nació? es eh, muy importante para uno eh, crecí aquí en el club de deporte en la Serena, me inicié Eh, de bute entonces son son cosas que de repente a uno por así por así decirlo eh, tira el regreso yo volví porque me siento en casa estoy ya cerca de mi familia y estoy mucho más tranquilo en estos momentos qué es lo más peligroso de la serena eh, lo de la serena creo que bueno nosotros como hemos demostrado en esto en estos últimos partidos tiene buen juego colectivo y eh, ganamos muy buenas jugadas Eh, nuestros delanteros tienen bastante movilidad y, y, y llegamos con bastante peligro al, al arco rival en lo personal eh, está con eh, un buen rendimiento eh, en, en estas primeras siete fechas del campeonato se ha sentido sí. se ha sentido cómodo sí, me, me, por así decirlo me siento un poquito viejo como tengo a varios compañeros que son bastante jóvenes entonces Creo que hay que traspasarle un poco de, de nuestra enseñanza a, a ellos y creo que ellos lo han tomado de buena manera. Y retrocediendo algunos meses, eh, ¿por qué no siguió en Rangers? La verdad, no mire, no voy a armar un tema polémico porque sé cómo es el fútbol, sé cómo se maneja, pero en su momento eh, el profesor Rojas me dijo que sí me tenía en cuenta para este año en el plantel. Quedaron de llamarme, eh, bueno, pasaron los días, no me llamaron y fui a finiquitarme el tema con, con el club, donde tampoco no, no hablé con nadie más y se terminó ahí el tema. Y a aquí a nadie nadie nadie me dijo que no iba a seguir tampoco. Entonces, obviamente que si no no me dijeron nada, era era como como obvio que no seguía. Y en un principio mostraron interés. Como le digo, el técnico Roja me dijo que él tenía el interés de que yo siguiera. A lo mejor habían otras prioridades o, o salieron después de la semana otras prioridades, pero nunca se me dijo eh, a ver, no, nunca se me dijo ni que sí ni que no. Rodrigo, ¿y eh cómo analiza la actual campaña de Rangers? Es que yo la verdad Siendo un exjugador no no me gustaría entrar a, a hablar de, mi, de mis excompañeros porque creo que no no corresponde. Eh, lo veo desde de, de la vereda, obviamente, que de, desde otra vereda al frente. Estoy bueno bastante grato acá y también por un tema de respeto hacia mis excompañeros. Prefería no hablar de, de ese tema. ¿Tuvo ocasión de ver el partido por televisión de, de Rangers con Iberia? Sí, sí lo vi. ¿Sí? sí, lo vi la verdad que me gustó bastante. ¿Qué cambió eh, eh, en pocos días en cuanto a la forma de juego? son Cada entrenador tiene eh, su estilo. Eh, ¿Qué apreció eh, en, el, en el estreno de Almandós frente a Iberia? Eh, eh, ¿Algo que le haya llamado la atención en relación al proceso anterior? Eh, mire, cuando hay un cambio de técnico, obviamente que Hay un cambio rotundo en todos los, todos los jugadores, se quieren mostrar los que van a entrar jugando, quizás van a meter más ganas, van a meter más lucha y como le digo, que se quieren mostrar? Creo que, que mostraron mucha presión desde el principio, se vio un equipo que, que ahogaba al equipo rival, que no lo dejaba salir tranquilo, entonces creo que eso es lo, lo, lo que ha variado bastante. ¿Un equipo que, que con, con ambición sí sí se notó se notó se notó bastante eso y lo que lo bueno lo que nos llamó la atención también que no bueno a la falta de, de no estar cabión que sabemos dónde, dónde se fue ah, no, no, no tienen un, un contención que, que conozca ahí la, la zona sino que son todos mayormente de, de, de buen pie de buen trato de balón Finalmente, siente que podría haber sido un aporte en este Rangers? No, no no creo que me corresponde hablar de ese tema. Yo si me hubiese quedado obviamente que me hubiese jugado de nuevo a mi opción, pues eh, eso sí quiero hacer un una culpa de creo que no empecé o no empezamos de buena manera ahí en Ranger y bueno, al final eso quizás no, no nos pasó la cuenta a muchos de los que estuvimos ahí. Rodrigo, gracias por Dialogar con Señal Deportiva Y si bien eh, jugó una temporada En Rangers eh, Se llevó buenos recuerdos de, de su gente Se formó una buena impresión del club Como institución Sí, sí, nada que decir El club muy ordenado Todos muy respetuosos, bien trabajadores y, y eso es lo que al final queda Hasta una próxima oportunidad Igualmente, que esté muy bien Rodrigo Brito Actual marcador central de deporte en La Serena, en diálogo con Señal Deportiva. Insisto, Rangers tiene buenos defensores como Romo, el caso de de Celasco, está Tapia, Ormazábal. Pero si entramos en el terreno de las comparaciones con algunos jugadores políticos, Por ejemplo, el Rodrigo Brito, que terminó jugando la segunda rueda en el torneo anterior, es superior a lo que ha venido mostrando eh, Andrés Reyes. Y el Pato Gutiérrez es superior a lo que pude apreciar en algunos partidos como lateral izquierdo de Marcelo Jorquera. rico, Comarrico, Comazano, el rey de las costillitas...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 Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Haga su pedido al Fono 222-2073 y 223-1555. Siempre en un estreno, en un debut, se va a ver una actitud especial de los jugadores ante su nuevo jefe. Veremos si esto se ratifica en los futuros partidos. Pero Brito insinuó que se vio un equipo que presionó arriba eh, con ambición Y, en todo caso, creo que eh, Héctor Almandós tiene que lograr el equilibrio en todas las líneas. En el fútbol hay dos facetas, defender y atacar. Atacando, eh, eh, ranger se vio bien, eh, se creó opciones. Y falta mayor fineza en la puntada final. Tener un instinto ma matador para ir asegurando una victoria pero en la otra faceta Ranger se vio muy permeable de mitad de campo hacia atrás Celasco, Tapia y Ormazábal están a una altura y en ese bloque defensivo creo que Reyes está desentonando, por eso se me ocurre que ahora Bruno Romo después de cumplir el castigo de dos fechas eh, pasará a formar la dupla con Eh, Francisco Tapia en la saga para qué decir Ezequiel Cacá se prenda de garantía en el arco si ¿Sí? ¿cuántos goles le han marcado a Rangers en estas 7 fechas? Eh, 12 si no fuera por Cacá se, serían aproximadamente unos 18 por eso digo eh, se armó un plantel para competir pero se aprecian algunas debilidades insisto, el eh, hay que buscar otro acompañante de Tapia en el centro de la saga porque Andrés Reyes no ha estado al, a la altura y en la mitad de cancha Jonathan Mazola no es un gran recuperador de balones y por lo menos en el último partido cuando la pelota pasó por sus pies estuvo muy errático, eh, perdió muchos muchas pelotas y... Y como aporte extranjero está en deuda eh, porque eh, no ha sido gravitante en el eh, funcionamiento colectivo el argentino más sola Un alto comercial con nuestros auspiciadores y volvemos con Señal Deportiva en esta edición de martes 29 de septiembre.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 Señal de la Señal deportiva. Deportes. Durante cinco días duros el trabajo. Continuamos con de Señal hora, deportiva. Hora, de pago, Dentro salvo, de lo rescatable del empate 2 a 2 eh, ver algunos minutos en cancha eh en la segunda etapa, eh, al volante mixto, Nicolás Pizarro Valdivia, de 22 años, que hizo su debut por Rangers. Eh, lo tenemos en línea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Una oportunidad que estaba esperando. Sí, la verdad que, que la estaba esperando con muchas ganas, entrenando bien, de buena de buena forma. Así que, gracias a Dios, se presentó y traté de aprovechar lo que más puse. En tan pocos días, ¿cómo cree que pudo ganarse la citación y posteriormente eh, la confianza de Héctor Almandós para hacerlo debutar? Yo creo que él vio me entregan en, en cada entrenamiento. La verdad que siempre me ha entrenado de la misma manera y, y gracias a Dios tuvo recompensa con, con el profe Almandós. Así que bien. ¿Cómo analiza este empate frente a Iberia? Bueno, fue un empate que, que al principio nosotros pensamos que lo íbamos a ganar, que lo salimos a buscar. Creo que el segundo gol fue de otro partido, el de ellos. Pero rescato lo que hicieron mis compañeros la, la en primera, la primera parte, en la primera media hora, que, que fue muy buena. ¿Qué le pidió al mandoza al momento de entrar a la cancha? ¿Qué función le asignó? La de contención, la, la de hacer un doble doble seis con, con Mazola y tratar de buscar hacia adelante que es lo que le gusta a él de presionar arriba y, y tratar de, de jugar hacia adelante Nicolás, ¿qué cambios se apreció en cuanto a la forma de juego? Eh, bueno la, la agresividad en, en, en como, el, como le digo ir a buscar los partidos adelante tratar de jugar a una alta intensidad de eh, de, obviamente ir a buscar los partidos donde sea así que eso es lo que lo que nos transmite él y nos da toda la confianza para poder hacerlo ¿Le y gusta que, le gusta una rápida transición de defensa y ataque, que la pelota no pase mucho rato en el medio campo y llegar lo más rápido al arco rival? Eh, bueno, es que eso te, te lo va dando el partido, pero eh, yo creo que, que ahora el fútbol te te exige eso la verdad que se exige jugar a alta intensidad más en esta división, yo creo. Y al final es, es lo que el técnico también también nos pide, de, de ser agresivos, de ir a buscar los partidos adelante y la presión. ¿Requiere trabajo para mantener una alta intensidad en grandes pasajes del partido, presionar arriba, eh, demora? Sí, la verdad que sí. Para eso están trabajando, la verdad que muy bien la parte física, la parte técnica, táctica, la verdad que ha sido muy bueno el trabajo, mis compañeros se, se entregan al 100 en, en cada entrenamiento, así que estamos convencidos de que podemos podemos revertir la situación y, y estar rápidamente eh, bien para, para lo que quiera el entrenador. ¿Qué es lo más peligroso de la serena rival de ustedes el sábado? Bueno, yo, yo por lo que he visto, la Serena creo que, que viene bien. La Serena igual es un equipo que, que se repliega bien y tiene jugadores de mitad en adelante como Salazar, como Campana, que, que son desequilibrantes. Nicolás Pizarro, en Señal Deportiva. ¿Usted eh, es un volante mixto, eh, preferentemente? Eh, sí, la verdad que... Eh, me acomoda mucho ir hacia adelante, pero tampoco rechazo la parte defensiva. Creo que es fundamental para, para los mediocampistas tener la, las dos variantes. Eh, ¿No se define como el 6 clásico estilo cabión, que hace el no, trabajo no. sucio, eh, que lucha? No, la verdad que no, pero sí me gusta eh, presionar, me gusta ser agresivo en, al momento de presionar y también agresivo al momento jugar Hoy en día es importante la labor del volante mixto porque le aporta una mayor claridad en la salida eh, en, en los ataques que se generen Sí, la verdad que, que es un puesto sumamente importante, al final es la conexión que tiene eh, la defensa con el ataque, así que hay que estar en constantemente comunicación con el balón entre las dos líneas Un jugador que admire en esa función gusta mucho lo que hace pájaro valdé lo que hace marcelo díaz que, que está más, más más cerca que uno los ve más allá nicolás y cómo fueron su inicios futbolísticos bueno yo me formé en 15 estuve ahí hasta los 19 años y luego me fui a la universidad de concepción ¿Y, y en el torneo anterior estuvo a préstamo en independiente cauquenes sí, la, me, bueno, me fui libre independiente yeah. y, y Rubén Martínez bueno me, me entregó la confianza, lo que necesitaba porque no, no logré jugar en, en el primer equipo de, de Conce que tuve poca continuidad, me entregó la confianza y la verdad que me sirvió mucho y, y ¿qué, ¿qué papel jugó Rubén Martínez en su llegada a Rangers? El, bueno, la referencia yo creo que que habló muy bien de mí como persona y como jugador, y pero al final el que tomó la, la, la determinación fue el profe de Cal. Nicolás eh, Pizarro, y eh, ¿Héctor Almandó se caracteriza por hablar de, de manera personalizada con el jugador? Bueno, la verdad que él eh, le ha entregado la confianza a todo, a todos los jugadores desde la cantera hasta los más experimentados y eso te hace sentir importante dentro de un equipo. Creo que es fundamental tener a todos, tratarlo a todos de la misma manera ya que, que te, te indica que en cualquier momento puede jugar. Claro, siempre en un equipo los titulares de por sí están contentos porque juegan, pero es importante mantener motivados a los suplentes, a los no citados, a, a, a todos. Sí. Yo creo que esa motivación primero parte por uno, por por las ansias y aspiraciones que, que que tienes tú personalmente, pero pero sí es fundamental. Yo creo que los los equipos que logran grandes cosas son los que lo que al final tiran el grupo hacia adelante, los que vienen más atrás. Entonces, hay que estar preparado. Imagina, yo no lo no había tenido la oportunidad, pero sabía que en cualquier momento voy a tocar y tenía que estar preparado. ¿Y Almandós también es de, es de mucha arenga? Eh, sí, la verdad que habla, habla bastante con los jugadores, tiene buena, buena relación, por lo, por lo poco que he notado yo, así que la verdad que estamos bien con él, eh, la relación es súper buena, él bien cercano, al igual que su cuerpo técnico, y nos entrega toda la confianza. Sí. y ¿Cómo de las posibilidades de seguir jugando es eh, bien la verdad que me siento bien me siento preparado física y psicológicamente hay que siempre estar a disposición nada más entrenarse bien y, y tratar de ser un aporte para el equipo por cuánto tiempo viene rangers yo te firmé hasta por una temporada por la temporada bueno un año y eh, eh, en un nuevo proceso todos parten de cero con las mismas posibilidades eh, para usted fue beneficioso Sí, pues la verdad que fue beneficioso pero oh, lo que lo que te digo yo creo que va en uno van a estar preparados en entrenarse bien sin importar que en estar frente yo creo que eso es lo, lo más importante porque en algún momento te va a tocar y tienes que responder gentil por dialogar con señal deportiva y que salgan bien las cosas en, en, de, en lo sucesivo porque dentro de todo van a están en una racha adversa, después de ganarle a Barnechea por 1 a 0 eh, de los últimos 9 puntos, suman 1, 2 derrotas consecutivas con, con Deportes Temuco y Everton y ahora se igualó 2 a 2 con Iberia empatar de locales es malo, pero en el juego ya se, se apreció alguna mejoría sí la verdad que se mejoró la intensidad y todo eso, pero eh, todo cambio de repente, si bien al jugador Y bueno, nosotros vamos a tratar de, de entregarnos al igual como nos entregamos con el profe Carlos. Quizás no se dieron las cosas, pero estamos seguimos motivados y convencidos del plantel que tenemos. Y lo que está faltando es lograr el equilibrio en las dos facetas del fútbol, defender y atacar. Así es. Para eso el profe está haciendo un trabajo bastante intenso de, de mucha intensidad física y, y nosotros lo estamos canalizando bien. Yo creo que que el equipo y el plantel completo está está remando todo hacia el mismo objetivo. Nicolás, y ¿quiénes son sus más cercanos en este plantel? ¿Con quién ha cultivado algún lazo de amistad? Eh, bueno, con, con la nona, que aparte lo veo como un, un referente, aparte de, de ser buena persona, con Santiago igual, converso mucho, y, y con Gui, Guillermo Soto, que... Paso bastante tiempo, bueno, porque estamos los dos solo acá y nos ayudamos bastante. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, que estés bien. Nicolás Pizarro Valdivia, eh, 22 años de edad, volante mixto y el domingo tuvimos la ocasión de ver su debut ingresando algunos minutos en la etapa complementaria. Eh, mostró algunas cualidades para el puesto. Habrá que seguir viéndolo.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 que sabemos atenderlo como atiende Timacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal deportiva. Deportes. En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 Séptima fecha del campeonato de la primera división. Buen partido en Rancagua, con emoción en las áreas. O'Higgins venció 3 a 2 a Audax italiano. Y con este resultado, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Colocó los 21 puntos. Universidad Católica, 16. Universidad de Concepción, 15. Palestino, 14. 15. O'Higgins ahora ocupa el quinto lugar con 13 unidades Universidad de Chile 12 Santiago Wanders 11 Unión Española y San Marcos de Arica suman 10 Audax Italiano 9 huachipato 8 Cobresal y Deportes Iquique 6 La Calera 4 Antofagasta 2 Colista San Luis con un punto Y en la primera B Temuco y Cobreloa son los punteros con 16 unidades. San Felipe tiene 13. Ñublense y La Serena, al igual que Magallanes, 11. Everton, 10. Barnechea, 9. Noveno, Rangers con 8. Curicunido, Copiapó, 7. Puerto Montt, Iberia, Concepción y Santiago morning 6. Colista, Coquín Bonido con 4. Hay que ser prudentes, cautelosos, con el nuevo proceso de Héctor Alman 2 porque al fin y al cabo los resultados mandan. Se vio una mejoría en la propuesta para asumir los partidos de local, una alta intensidad, eh, un equipo con ambición que trataba de llegar lo más rápido posible al arco contrario sin transitar tanto la pelota por el mediocampo, pero esa alta intensidad Rangel la mantuvo los primeros 15 minutos, después se fue cayendo. Por eso, eh, para imprimir este sello se necesita trabajo y que los jugadores eh, puedan tener la preparación para mantener ese ritmo eh, eh, en grandes pasajes del partido pero porque hay que ser eh, prudentes porque el fútbol se mide por los resultados y si uno analiza, empatar en Talca es malo y más aún si Ranger estaba enfrentando a uno de los equipos que estaba en penúltima posición como Iberia Por eso, me gustaría ver a Rangers con un rival eh, que presente un mayor grado de exigencia. Ahora mismo, con Deporte en la Serena, el sábado, en la portada, ahí ya será una exigencia mayor. Serena está quinto en la tabla con 11 unidades. Por eso, eh, para evaluar eh, preliminarmente el trabajo de Héctor Almandós, creo que hay que dejar... Eh, pasar algunos partidos porque insisto una for una cosa es la metodología de trabajo la propuesta de juego me pareció interesante eh, me gustan los equipos que asumen riesgos, con ambición con alta intensidad no, me, me carga el juego lateralizado eh, que la pelota pase eh, por el mediocampo porque los partidos se definen en las áreas, un equipo puede tener la posesión del balón en grandes pasajes, y basta que el rival acierte un contraataque y se quede con la victoria, por eso me gustó esa propuesta de un fútbol eh, eh, ofensivo se está trabajando para lograr el equilibrio porque se manejó bien una de las facetas atacar, pero defendiendo ranger fue muy permeable, las veces que llegó Iberia fue con peligro, hizo daño por eso, hay que darle tiempo al tiempo, pero esto tiene que ir de la mano con los resultados porque Eh, de nada sirve presentar una propuesta interesante si no va de la mano con el resultado y ya eh, frente a Iberia se dejaron escapar puntos importantes como local esperemos que Rangers pueda agarrar una racha que le permita eh, ir escalando posiciones en la tabla seguimos con eh, más informaciones que queremos compartir junto a ustedes, importante entrevista con Pablo Guiede, entrenador de Palestino, que dice, comillas, cuando un técnico cree que el equipo gana por él, va directo al fracaso. Algunos conceptos del entrenador de Palestino. Mientras más rápido frenes y arranques, más virtudes tendrás en el juego. ¿De qué sirve correr 300 metros? Mi trabajo es hacer que el jugador corra 20 o 30 metros lo más rápido posible. Es la realidad del juego. Me fijo en el Bayern. Barcelona miraba la Juventus de Conte, también al Wolfsburgo, Dortmund, Empoli, Villarreal... Lo importante es que un jugador sea capaz de jugar en tres posiciones. Lo hace Messi, juega de nueve, de enganche y extremo. También philip Lamb y Tomás Müller. Claro, es verdad. Eh, un jugador profesional tiene que estar capacitado para dominar tres eh, funciones. Por lo menos, no encasillarse eh, eh, en, un, en un puesto. Eh, comparto lo, lo, los puntos de vista de Guiede. Le preguntan por los técnicos en Chile. Me gusta lo que hace Salas en la Universidad Católica. Lazarte, el de la Unión. Fernando Vergara, el de la Universidad de Concepción. Ronald Fuentes, Vitamina Sánchez. Todos muy capacitados. No hago entrenamientos del año pasado. Uno evoluciona. Tengo mis tres o cuatro trabajos de presión que no negocio como caballito de, bacaya, como caballito de batalla. Si trabajo siempre igual, el jugador se acostumbra. Mi objetivo es hacer pensar al jugador a partir de realidades de juego. Trabajo mucho en encontrar el jugador eh, libre o el tercer hombre. Eso se entrena en la metodología del Barcelona. En, mi, en mis planteles juegan todos, pero de verdad, todos deben estar preparados para competir. Es importante ir variando eh, los entrenamientos de una semana a otra. Eh, hay jugadores que no eh, saben, eso ocurre con algunos entrenadores eh, cuando no hay una variedad en los trabajos se sabe que van a entrenar el lunes, el martes el miércoles, el jueves, el viernes lo importante es que un entrenador vaya eh, eh, variando los entrenamientos para que no se tornen monótonos, aburridos siempre ir con eh, eh, con sistemas eh, distintos de una semana a otra. Vamos eh, compartiendo con ustedes algunos conceptos de Pablo eh, Giede. ¿Cómo se maneja el ego del futbolista? Le preguntan. Pero primero... Eh, Hablándoles un poco por eh, con respecto a la historia de Yede, un ex atacante nacido en Caballito, hincha de San Lorenzo ha protagonizado cambios radicales en Palestino destrozó el mito de los partidos aburridos en la cisterna y creó una secretaría técnica en el club existe un informe individual de todos los futbolistas que jugaron en Chile durante los últimos dos años, detalla nunca pensó en convertirse en entrenador, a los 27 o 28 años me agarró el miedo del retiro y me puse a estudiar todo lo relativo al fútbol. Saqué siete títulos. Un máster en entidades deportivas de la Facultad de Cruyff en Barcelona. Te enseñan a crear un club desde todos los ámbitos. Administración, merchandising, publicidad. Estudié tres años psicología en el alto rendimiento. También tecnologías aplicadas al fútbol. E hice tres años de entrenador. Obtuve el máster de la UEFA. Lo que menos quería... Era dirigir, pero al final, por hacer un favor, tomé la conducción del palo por un mes y me creció un marciano en el estómago que lo tenía dormido y me encantó. Desde ahí me enfermé con esto. Relata... ¿Por qué lo aborrecía? Le preguntan. No podía ver al entrenador y no me sentía capaz de controlar a los jugadores porque yo para entrenar era muy rata. Cuando ordenaban dar cinco vueltas, yo sí si podía daba tres y eso no lo permito como director técnico. A eso le tenía miedo y por eso me capacité en el manejo de grupo. ¿Cómo fijó su estilo? Responde Giede. Hay dos caminos. ¿Eres entrenador del látigo o le sacas rendimiento al jugador? Desde el cariño, yo decidí esto último. Soy muy apegado al futbolista, incluso gente que me ha tocado decirle que no sigue me ha mandado mensajes de agradecimiento. Lo hizo Jason Silva y Leo Valencia cuando firmó en la U. Le doy al jugador toda la confianza y me la tiene que devolver entrenando. ¿Cómo se maneja el ego del futbolista? Es lo peor. Pero cuando más calidad tiene el futbolista, menos ego tiene. En el Barcelona juegan siete campeones del mundo y todos te dicen, acá tenemos al mejor, a Messi. ¿Qué ego van a tener? Al contrario, el jugador que más ego tiene es el que se cree más de lo que es. Y el ego del y el ego del entrenador es el peor error de un director técnico. Cuando cree que el equipo gana por él, va directo al fracaso. Lo más importante del fútbol son los jugadores. La incidencia al técnico es muy poca. Los entrenadores estamos para intentar hacer los mejores futbolistas, corregirlos, nada más. Importante lo que dice. Lo más, eh, lo más relevante del fútbol son los jugadores. La incidencia al técnico es muy poca. ¿Cuál es el límite de la confianza a sus dirigidos? Responde. A los jugadores se les llega de diferente manera. Todo individualizado en trabajo y trato. Pero el respeto es para todos. Existen reglas generales de horarios, de entrenarse bien. No aguanto la falta de respeto al grupo, que alguien se crea con privilegios. Nos pasó con Richard Paredes, que después de las fiestas volvió con 3 kilos de más y lo mandé a cadetes, ni los grandes que incluso llegaron bajo su peso lo hicieron. Los chicos se confunden porque les falta educación deportiva le preguntan, ¿un futbolista tarda 5 segundos en tasar a un director técnico? Siempre decimos eso, eh, le sacan rápido la radiografía. Responde Guiede, fui futbolista y 5 segundos es mucho yo me capacité para abordar a cada futbolista, es la clave del entrenador moderno a Ale Márquez sabía que tenía que putearlo todo el entrenamiento porque así jugaba mejor. A Paulo Díaz un crack a los 19 años le decía algo y se ponía a llorar ¿Cómo armó su metodología? Ni yo sé. El otro día conversaba con Roberto bichara y Jorge Schubacher. Me hablaban de la periodización táctica y yo no creo en eso. Está como de moda. Tuve la suerte de robar muchas cosas a gente que sabe y hacer mi librito. Saqué cosas de Juan de Ramos, Juan Malillo, Vilanova, pellegrini Por ejemplo, yo creo que la preparación física en el fútbol no existe. Como dice Pelegrini. Paco Seirulo, jefe del área de metodología del Fútbol Club Barcelona. El fútbol era el único deporte que no entrenaba específico. Lo hacía sacando cosas del atletismo, del balonmano, del básquet, hasta que Seirulo creó una forma. Los jugadores solo deben hacer los movimientos adecuados cuando juegan y punto. Mucha gente... Puede no entender esto, pero es mi idea. Antes entrenaba con pesas y yo el gimnasio no lo uso. ¿O alguien ha visto a un jugador correr en un partido con 50 kilos en la espalda? Creo en el entrenamiento personalizado. Mientras más rápido frenes y arranques, más virtudes tendrás en el juego. ¿De qué sirve correr 300 metros? Mi trabajo es hacer que el jugador corra 20 o 30 metros lo más rápido posible. Es la realidad del juego. ¿Qué importancia tiene para usted la táctica? Responde Gede. No, los jugadores se mueven, qué sé yo. Puede ser importante, pero no. Los modelos que rompen las tácticas son los que triunfan. Yo le pregunto cómo juega el Bayern 4-3-3. Hace una semana jugó sin centrales. Ahora recién ganó con un 4-4-2. ¿Qué es la táctica? Uno no tiene un control remoto para manejar a los jugadores. Sí existe el cómo le voy a hacer daño al rival y cómo trato que no me dañen. concepto que quisimos compartir junto a ustedes señal deportiva. Inmobiliaria, independencia. Tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con Tres Oriente. Ariel Pereira se fue a despedir de sus jugadores en el entrenamiento vespertino de ayer. El Fantasmita se transformó en el quinto entrenador en perder su trabajo en primera división. Poner a seis extranjeros en cancha le costó caro. A propósito, Ricardo Pini ya se presentó oficialmente hace algún tiempo uh, al plantel de jugadores de Unión La Calera. Es uno de los inversionistas, junto al abogado Cristian Levián, que era el representante de Milton Caraglio cuando vino a Rangel en el 2012. No fue, un no fue un entrenamiento como cualquiera el de ayer. Unión La Calera vive momentos complicados, más difíciles aún con la partida del entrenador Ariel Pereira. Ayer cerca de las 3 de la tarde, el ahora ex entrenador cementero se despidió del plantel. El grave error del Fantasmita puso a 6 extranjeros en la cancha al mismo tiempo. En el duelo contra Wander terminó con su estadía en el equipo. Los dirigentes caleraron... Los dirigentes caleranos tomaron rápidamente la decisión de cesarlo. Siento mucho despedir a Pereira, sobre todo luego de trabajar un año y medio con él. Tal vez en otras circunstancias no se hubiera tomado esta decisión, pero los resultados y la opinión de los nuevos dueños apuró este escenario. Después del partido con Wanders el técnico ya sabía que no seguía aseguró Sabino Hadwe quien luego del cambio de propietarios del club no seguirá siendo el timonel calerano aunque está a la espera de que le den otro rol en el nuevo organigrama en este club de la región de Valparaíso. La práctica de ayer estuvo a cargo de Jorge Díaz, técnico de la sub-19 del equipo quien también estuvo a cargo del plantel cuando Pereira estuvo sancionado en lo inmediato será Jorge Díaz el que dirija a Calera en el trascendental partido contra Antofagasta el domingo a las 6 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán. Se trata de un duelo clave entre dos escuadras que luchan por no descender a la primera B. El grupo inversor argentino que compró los derechos del club en un 51% ya trabaja en la elección del nuevo entrenador, que sería argentino. Y uno de los nombres que suena es el de Gabriel Perrone, está dentro de un listado el ex entrenador de rangers y eh, siguiendo con eh, este con este tema de eh, el error de pereira se dio en un contexto enrarecido en el club ya antes del partido se hablaba de un ultimátum por la mala campaña, solo cuatro puntos. A esto se suma que la institución está en un periodo de transición y los nuevos controladores ya comenzaron a tomar decisiones. La primera de ellas fue sacar al directivo Sabino Jadwe de la presidencia del club, aunque este último eh, eh, se negaba a reconocer el despido de Pereira. Desde Argentina, uno de los integrantes del grupo inversor, el abogado Cristian Levián, que era representante de Milton Caraglio, señaló que a la fecha y tras elección del nuevo directorio, el nuevo presidente es Cristian Braganic, el mismo representante que eh, trajo a Rangers a, a Héctor Almandós en la conferencia de prensa. Se, se dijo por parte de la dirigencia que eh, un famoso representante argentino, Cristian eh, Braganic, fue eh, eh, eh, eh, el nexo para la traída de, de Héctor Almandós. Con él se entrevistaron en Buenos Aires y ahora Cristian Braganich pasa a ser el nuevo presidente de Unión La Calera tras elección del nuevo directorio. Y ante la salida de Ariel Pereira se busca entrenador y lo más seguro es que será de origen argentino. Para Ricardo Pini, el escenario Unión La Calera será más eh, aliviado que en Talca. Talca es una ciudad futbolizada. Eh, aquí, prácticamente, el hincha eh, lo obligó a vender el club con su rechazo, con su reprobación, con su desprecio. Pero en Calera va poca gente al estadio, es una, eh, es una hinchada muy apática y a lo mejor allá tendrá más libertad para hacer y deshacer con el club cementero. Pero acá en Talca se le marcó territorio y se le obligó a tener que eh, vender el club por el rechazo mayoritario de todos los ranguerinos. Muchas gracias por la atención dispensada. Será esta mañana con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM. Buenas tardes para todos.